Mientras estoy empezando a hablar, todavía se ve allá atrás cómo sigue entrando la gente a esta plaza de mayo. Porque había que venir a esta plaza para decirle a esta casa rosada, para decirle a la casa rosada offshore, a los CEOs, a los financistas, a los chetos de la urbanas, Entonces compañeros, seamos conscientes de que esta lucha continúa, arranquémosle el salario, arranquémosle el presupuesto, arranquémosle la luz, pero sigamos porque tenemos que tener en pie a toda la juventud y a todos los trabajadores de Argentina porque la educación es una conquista histórica de este pueblo y se defiende en las calles.